Ensenada recibió un nuevo generador de oxígeno para pacientes con coronavirus. La localidad recibió un nuevo generador de oxígeno para pacientes de COVID-19. El intendente Mario Seco y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Creplac, pusieron en funcionamiento el aparato en el centro de aislamiento que se montó en el nuevo polideportivo de Punta Lara. El espacio municipal fue transformado en uno de los siete centros alternativos de atención médica extrahospitalaria que se habilitará en la provincia y tendrá referencia en el Hospital Cestino, que será encargado de derivar a los y las pacientes bajo criterio médico. Realizarán operativos de testeo en escuelas bonaerenses. La Dirección General de Cultura y Educación informó que realizará testeos rápidos para detectar casos de coronavirus en establecimientos educativos. Según se detalló, el gobierno bonaerense iniciará este operativo en más de 11.000 escuelas con el objetivo de buscar de manera activa los casos asintomáticos de coronavirus en el personal docente y auxiliar. Asimismo, explicaron que la búsqueda activa de casos de COVID-19 es complementaria al conjunto de las medidas para una presencialidad cuidada que implementan todos los establecimientos educativos de la provincia en el marco Plan Jurisdiccional para el regreso seguro y el Plan Integral de Vigilancia Epidemiológica. Un servicio que informa más acerca. Entran en vigencia los nuevos precios en el mercado central de La Plata. Hasta el viernes 30 de abril, les vecinas podrán acceder a la mercadería de diversos rubros de la canasta familiar en el predio de avenida 520 y 115. Los días martes, miércoles y jueves, los trabajadores municipales gozarán de un descuento del 10% en las naves 2 y 3. El Mercado Central de La Plata ofrece el kilo de pan 80 pesos, además del kilo de medallones de pollo a 310. El kilo de carne picada, por su parte, sale 410 pesos. En la verdulería del sector tendrán la posibilidad de comprar la bolsa de 22 kilos de papa a 350 pesos, el kilo de tomate a 39,90 y los 2 kilos de berenjena a 50 pesos. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.